¿Qué? Un, ¿Un musical, ¿Un musical? ¿Un musical? Ay, qué... Yo voy a hablar también con los c o n p i s para que le gramos una water o de... l n Ahí, a querés grabar? La, la argía, grabamos. Grabamos. <risa> la posición de acá más otra <risa> <risa> <risa> Cacha que antes que tú fueras jefe a d casa, a h o r a q u e y o está de j e f a de jefe casa, ya De repente como que fue como chiquillo, ya es, no sé, agosto Ya hay que elegir jefe a e de... n、no, a g i e f e a casa, nadie se acordaba ni c u a n d o lo elegimos Ya el cuerpo, bueno, el cuerpo <risa> Ah, yo creo ser jefe de casa. Y yo miro al cuervo. <risa> vos no e l e s jefe de casa. Yo soy jefe de casa. Y me lo cagué. Y fui yo. Porque、no. dije: el cuervo no viene nunca. ¿Por q u e h a c e s el jefe de casa? Y seguí mil meses. Aún así, elegí a un a b u e r d Y no e r nada s í Y seguí yo s í después. <risa> Sí, pero tú, antes de que, de que como que volvierais, tú también estás i súper chata porque, ay, que l a d a que rey, que la wea, y te acordéis. Y、sí. o te dije que、pero、yo podía ser porque, la porque la a mí también me da la t a <risa> <t> <risa> Y te, te elegimos como teodocráticamente que si、sí、quieres. Sí, sí, ya, a q u i quiere、sí. que salga?、Sí. Ya, yo. Ya, ya Y la Lila sigue, claro. Ya, pero si el p ú b l i o que v e s así. El p ú b l i o que v e s así, es como tuya. Ya, como que a veces no me a da. Bueno, y ahora nos van a escuchar. Y nos van a bañar a t o dos porque no hicimos. s u n r e g l a m e n t a n o t i e n e que levantar las manos. Sí. Igual esto no lo escucha no, nadie porque no tengo donde alojarlo. Dile a l g u n o que no te lo escucha. e s t á grabando. ¿Sí? Sí. Ya peleo a todo el mundo. Es que, es, que, mira, es, que, es que en este año, por ejemplo, donde tenía el evento de la segunda película, de la última, última y el torneo se entiende que hay que estructurar las cosas, ¿Sí? pero、así、siempre hay que estar así.、No. Oye, ¿Sabes lo bueno、oh, esto, esto, ¿sabes esto, de que、respirar? este se es va a ir a c a l e n t e premios anuales? Es que, que son súper relajados. ¿no? Sí, すぐそばに取ってくれそう。 Pero yo me entiendo con ella, ¿no?、Pues. s、sí, mira, nosotros d o la, la, ¿Y la ¿Y Lila、Cheva? y yo conocemos un poco más e chayo, el c h a v a es más relajado.、No、o sea, Miguel, cuando el c h a v a tiene que, que hacer las hace cosas, es así, así como maricón, así como que es una idea, así bien. Sí, es que nosotros ya somos miembros pero... de las Arenas, ya conocemos su historia. Entonces, ella t e n í a puestos de poder, pues entonces、pues, se va a l e j a r del asunto. n qué es eso, el c h a v o ha tenido puestos de poder, pero es igual que otro miembro. Eh, eh, igual que a b i l i a tiene puesto de poder, pero es exactamente igual a los demás miembros.、Claro es mejor, de no、sé ¿es que el ¿Qué e e s la guapa? a é No se creen dioses es del Olimpo, con no la wea. Acá no, aquí está llegando la、like, ah、pegada, pobre. Claro, aquí、Casi、si tú tenías un alto, cargo, t e n í s que ser superior. Porque, que, que si tú tenías un cargo, w、bueno, e ó te t e n í s que. Te vas ahí por la raja todos los g weones y te tienen que firmar. Tiene n la, la Biblia de nosotros, w e CRC? a m b i el i e s i d e r es líder y no decís, no, weón, hijo. Es que mira, es que tenemos. Ah, ah, ah, CRC tiene así、claro. una Biblia, weón. Tiene así una Biblia de llena de estatutos y de artículos. ¿Cachai lo que esa weá hay? Tienes que firmar como 10 w e á para que te acepten、Todas、y para que, pa que después te. No, y con, y con copia para el subdirector, con copia para pa el jefe de casa, para los prefectos y todos tienen que、y、estar bien. Pa、eh, y para el entrenador de Quits. Y para pa el entrenador de Quits. Y para el presidente de ese 3. Y si no están de acuerdo, ¿Y para ¿y para el notario de a... S3 no hace nada.、Oh, y para el notario de Millón. No le interesa la cultura, no les interesa la cultura. El estúpido es estúpido ser un centro no, cultural si la mayoría de los que están ahí es que no es le s interesa la cultura. Su interesa el poder. ¿Puedes ir a algo? Sí, caca. e r yo no e n c o n t r a d o una buena idea. ¿Algo en beneficio de la comunidad general? No solamente a nosotros. ¿Puedes ir a algo? ¿Cómo h a s cosas aparte de eso? Yo llegué a una comunidad, cuando la niña t a m e llegaba, de que éramos una comunidad de amigos. Y yo creo que lo más estresante que alguna vez hicimos en la comunidad fue h a c e r los estatutos.、Sí. entre todo. Eso fue lo más estresante del、no, mundo. Y lo hicimos en, como durante tres meses de verano, así.、Sí. Pero fue. Y yo creo que no, el hecho. Esa verdad fue estresante. Hay que decirlo porque、sí. estaba e i q u i t o ¿te a c o r d a i s Y que estábamos buscando todas las formas de que en cualquier. O sea, quien fuera que estuviera. Ponerse en, en todas las situaciones. l a r o u e las cuestiones funcionaran bien. Pero yo creo que pasar. De eso a estresar más las cosas, a hacerlas más burocráticas, yo creo que ya eso nos persigue como el fin de una comunidad y pasa, se, se mezcla como un poco tener una empresa, tener un gerente, darle, darle a alguien como, o sea, que una persona como que te vea a ti como inferior. Porque eso ríe así, ¿cachai? Y casi que si tú eres inferior, tú no tienes tal esa t r i s t e z La cosa no funciona y tú no tienes que hacerlo. La, la comunidad, ellos, algunos creen que la comunidad es más que una comunidad. Creen que. Es que hay o sea, hay gente hay, hay, hay gente que pone C3 como trabajo. Eso, qué qué, qué estupidez. q u é estupidez es grande. e Es que. e q u é estupidez más ¿Quién? grande! O sea, que tenía en、qué? la cabeza. <risa> no me <era>. extraña. <risa> Entonces es como la comunidad no es menos de lo que es. Porque algo importante, si algo importante, algo con lo que te voy a comprometer. Pero no es una empresa, no es un trabajo, no es nada una、Exacto. actividad. Simplemente uno va a divertirse, a relajarse. Bueno, o sea, es que p o d é s tener mejor idea que los buenos que tienen cargo, pero no, pero no te la aceptan solamente porque p <risa> eres de la p r o l e c a <risa> c h a la... i Y ellos son los dioses del Olimpo. <risa> es que realmente, weón, es que tenéis que llegar con las rodillas peladas para poder decirle, weón, tengo la mea prueba. No, porque tenéis que hablar con el encargado del no sé qué, del estatuto. Que... Weón, es que realmente está así, la cagada, la cagada, weón.、Si no、y nadie entiende los estatutos, o s e lo m e o r de n a o No que no lo entienden ni que ellos. Tengo que mandar los estatutos por mí. Oye, no, si ahora lo está, lo está revisando la panchita, yo lo voy <risa> <risa> l o g r Seguimos. Estaba r e n i é n d o l o、no? como por artículos, porque dijo que estaba mal hecho. Entonces no, tiene sí, que ser por artículos. Y entonces el、verdad. otro mes también, pues está mal hecho, lo que s o t o Es que como es una, una cuestión legal, <risa> ese punto lo t e n í que hacer por artículos. Los、eh, estatutos de C3, no, ¿me están hablando? No, porque lo de C receta es parte del C3, entonces se lo t e n i s que mostrar a la gente de. c o n j u g a b l e m t e porque de verdad, bueno, si fue. O sea, la, No, la <risa> gente de C3, que, no, que, la gente de, de, de, de arriba de C3 que es. Ya,、yeah. you know. que no me interesa. Ah, aquí、no. alguien a C3, sí. Bueno, sí, que a <risa> l g u i e n arriba de C3, b a c a n t Sí, p e r o que si ño, imagínate,、no, no、ño ve los no, estatutos de CRC、no. y ve que son unas、no, guates、no, ordenadas mal escritas. Sí, c u a n o m a n、no, d a Y no lo no, no, no, otro que les quería decir es que el hecho de perseguir una cosa que sea como como un bien social, que para todos es en este caso, oh, si os relajo un día sábado, no persigue estos intereses privados y sobre la expresión de poder también. Porque el hecho de como atribuirse todos los cargos, hacer todas las cosas, elegir todas las cosas y a la hora de que a ellos se les vaya a aplicar algo, se les <risa> hace un poto. Sorry. Pero si、sí, es verdad. O sea. Yo, yo sé que a,、sí, a las la la personas que más、niños. se van a divertir, por ejemplo, como el de Android, yo estoy seguro que me voy a cumplir la idea de que antes en la comunidad nos reíamos más. Sí. O sea, antes l d a n ganas de ir. Antes, de la, antes ganas, la gente contaba los días para ir el sábado. Así. Sí, Era como, bueno, no me, no me puedo aguantar para el sábado.、Así. Y de, de hecho, tú estabas cuando juntamos los viernes. No, viernes, sí, viernes yo tengo、sí, una confesión. Viernes, sí, no, antes, antes, desde como un mes, creo, antes del torneo, me daba la Tair. Desde a s que me daba la Tair. Me río igual, lo paso bien igual, pero me daba la Tair. A mí me d a l a la Tair. ¿Sabes qué pasa? a s a e s lo que pasa? Es que antes. Deseaban todos ir a pasarla bien, ir a conversar, ir a reírte. Uno pasarla bien. Ahora, solamente quieren ir los que tienen poder para decir: Mírame, yo soy w el ó n e presidente, yo soy el que decido, yo soy esto y esto otro. Y todos los demás se están aburriendo. Yo encuentro que. Miriam, no te preocupes si tú dices cosas. No, sí, sí, no, pero. Yo creo que no se puede ir a un extremo. Porque cuando era muy lesafero, o sea, que cada uno hiciera lo que quisiera, no pasaba nada con la cosa. Porque nadie quería hacer nada, entonces al final era como nada, no se hacía nada. Cuando es muy estricto, muy estatuto, muy esto, muy de otro, tampoco. Las、no. no、es reglas que están eso, como es en la mitad. En, en, en un año, p a s a m o s que hayan antes, reglas, pero que además、idea. hayan como momentos e l o que. Catalina,、deduce. eso es lo que estamos diciendo. Sé <risa>、sí, es que estamos exagerando、Catalina. y todo para pa reírnos y toda la h e á Estamos ridículos, pero todos tenemos claro. Que las cosas no funcionan con extremo. Es, es, es, como... es simplemente eso, ir, pasarla bien, estar relajado. Y si te uní una idea, acá <risa> que se haga. Se pasa bien, se, se hace n competencia. Yo también. Pero Yo también de estar ahí, de que, que tenés que tener un cargo para poder pedirle permiso al presidente o llegar a una persona que es un simple pelagato <risa> que nadie conoce. <risa> Ay, eso sí, eso, eso, eso ya es una he lata. Por Aparte eso... que, mira, antes porque nosotros pasamos de, porque, cama, pero pasamos、sí. de nada. Reglas, porque cuando yo llegué la comunidad estaba cagando a Dani y no estaba redondo más que la cresta. Cuando yo llegué a la comunidad,、sí. a estar repleto、sí. de reglas y de weas y de revisión y de todo, porque d o u lado s es como... Y no se puede hacer nada. Te di cuenta que hay límites para todo.、Yo、a veces tengo ganas de decir, oye, ¿sabes que yo tengo ganas de decir esto? No, es que t i e n e s que ir a hablar con él. ¿Por qué él está a cargo de eso? ¿Y si él no quiere, no se hace? Si antes no era así, no se, no podí llegar a esos extremos. No podí decir, puta, tenía una idea buena, p e r o e s que yo. Es que tenemos. No, no están dentro de las reglas, no se puede. Lo único que nos falta es ser archivadores para no, la idea. A mí ¿sí? lo que me molesta es que todos gritan demasiado y todos se atropellan y. Y que todo, No, es que pero es que ahora、pero、es que más. Ahora es porque es peor, más. porque por lo y esa, porque es mismo Todas a Y t esas reglas, todas esas normas reprimen a la gente. Sí, no sí, hacen que,、bueno. la que la comunidad sea mejor. e s t á n quitando l i b e r d a Son tantas que reprimen. Por eso hay que meterse en el medio. No cuento que. Y vos le crees que yo estoy m e t i d o en la cuestión. Yo, es, yo es, me es voy es salir, ahora me a salido. o r que te c o m r o m e t a ¿Estás contento? r e v e r t i r l e ya no m dio m o c o m u n g o a s más importantes que hacer. Como personas que no que tienen cargo, que no somos nada, entre comillas. Estamos perdiendo dos. ¿Cachai? Realmente. ¡Oh! ¡El n e g o n i o al pueblo! No, no, al nunca pueblo. Tanto, o n t sea, n o ¡Nunca tanto! Esa wea, nunca, ¡Nunca tanto así como que comunista, que nos juntemos y vamos y la revolución! No. No, <ríe> no se trata de eso. Se trata de que ahora se está pasando a llevar demasiado a la, a la gente, toda la comunidad. Porque ahora, si no tenéis cargo, no, no tenéis derecho a, a dar opinión. A una persona que no tiene cargo en la comunidad, no se le toma tan en cuenta con el t i e las opiniones.、Y、de la verdad que、no. simple. Y da una lata. Da lo mismo. Si, da la lata opinión, porque... si la opinión de alguien con cargo es mediocre, se va a tomar más、sí. en cuenta que, que, que, que si la opinión eso... de alguien sin cargo es buena. Eso igual depende. depende de la persona que sea pero las personas que no tienen cargo de e s o mira la otra、pena. vez estamos t a m o s te acuerdas cuando estamos á b en el torneo y estábamos todos conversando en el parque、mm. y yo te e m p e z é a dar ideas porque tenía muchas ideas y yo le empezaba r Y tú l a preguntar caché、mm. que llegó la calu y yo le digo así como oye sabes q u é me gustaría que se podrían hacer esto otro <risa> y dijo así como dijo así como ah no pero es que él está a cargo de eso t e n é s que hablar con él Y yo soy como, Esto lo mismo, pero bueno, estamos hablando, estamos hablando entre nosotros. Es、como? lo m i s me quiere hacer un trámite a la n o t a r í a Es que quiero legalizar. Tienes que ir a hablar con ella de allá de la oficina. Claro. <risa>、sí, ¿Sabéis qué? Me dieron ganas dejar de dejarla cagar en la comunidad y después irme así. ¿Cómo va a ser? Un personaje、algo? que queda así como el que deja la cagada y después irse. Pero después ya estar regocijándome así, cagado de la risa. Porque voy a estar feliz con mi vida. Y los demás complicándose por h u e a estúpida. t e digo algo. Voy a echar de menos la camar, bueno, ya la echo de menos porque. Yo también. Es que la c a m a r a l a queja la caga siempre y yo me c a g a la risa con él.、Sí、es que hay que o Hay que necesitar. Como... Bueno, si la c e n t e no, la no la iba, iba a venir iba a dejarlo. Sí, sí casas, en la comunidad ¿sí? siempre se necesitan personajes que e j e n la caga. Y la s guerra s c a m a l a y que se p a s e n la raja. Porque, la yo me muero la risa. n、no, O s sea, é yo todavía estoy con la gana de mandar la chucha a todos los huevos. Sí, es que debería hacer algo así. Que yo me cagaba la risa con él. Sí, yo lo voy a hacer. Cuando pelean, no sé, con la g i n i con la camal, después la g i n i con el F, la g i n i con el F con no sé quién, el F después con. A mí me, me cagaron. ¿Tú, tú eres un ser que se estresa con muchísima facilidad, p o r eso no、sí. te da gracias a esas cosas. Si pero, cargas, si lo, pero, si si mirai, pero si lo、no, miráis, pero si lo miráis ahora, es bacán tener a alguien que te la cagaba porque cuando estamos en esta、no, situación, no vamos así como para abajo. Ya vamos,